Es el diablito, un tema de viernes, un tema de viernes. A ver, diablito, por un mandilón como tú, todos los temas son de lunes, brother. Maestro, escucha, maestro, escucha, escucha. Los mandilones su vida la viven en una línea, ellos sí. no tienen altibajos, para arriba y para abajo es lineal, lineaditos y cuidado con que se muevan. Pero escúchese. Y pregúntales, maestro. no, yo soy feliz así, maestro. Okay, perdón. Escuche eso, mire. La gente pensaría que son los vientos de Chicago, pero son los vientos del maestro. Yeah. Woo. Muy bien, Chicago, la ciudad donde se inventaron los rascacielos. Ahí estamos, saludos, estamos de regreso. Saludos a Dallas, toda la gente de California, desde allá, desde la punta. Desde Eureka, California, hasta Oregon, Washington. Bajando acá por Nevada, Colorado, todo esto aquí por... De ahí, de... de Toda la bahía de California Santa Bárbara, Paso Robles Santa María Oxnard Los Ángeles San Diego, San Bernardino, Riverside Todo eso Coachella, Indio Calexico Ya entramos a Sonora Perdona, es lo mismo Arizona Y entramos allá por Tucson no vale. Nogales, toda la raza de Phoenix, donde viven los las amigas de La Choco allá por este el área de Phoenix Glendale, eh, y lo, no, no Scott Scottsdale se su segunda o tercera no sé cuántas residencias tío. y luego le entramos allá por Texas desde El Paso, San Antonio, Dallas, Houston, Austin, Nuevo México Oh, Nuevo México, maestro, ahí tiene Juárez, asuntos pendientes. Muchos asuntos pendientes en Nuevo México. Y también allá para, pues, Colorado, habíamos comentado. Y luego ya bien las Carolinas, viene Atlanta, viene Alabama, eh, pues, ya Chicago, eh, Wisconsin, ahí estamos. El Erasmo, al Erasmo en Chicago no lo van a querer, porque en Chicago odian a los Packers, y este le va a los Packers. sí. Dice que porque él lo ordeñaba de niño y que hacía queso. Ay, no, este, Bueno, pues todo el país, de verdad, gracias. Gracias a todos. Ahora sí, a ver, tema de viernes. Me hicieron preguntas. Les voy a contestar algunas de las que tengo en el tiempo extra. Eh, Contéstenle ustedes rápido. A, yo, ver, yo, yo, a venga, ver, venga, to ¿Todas venga. las mujeres tienen el mismo valor? Eh, eh, eh, no. Sí. Sí. ¿Sí? sí. No. No. Porque sí? El simple hecho de ser mujer es eh, valor nah. total, punto. El simple hecho de ser mujer. Sí, claro. Okay. ¿Tú, todas no las te mujeres tienen un valor? No ¿Por no, qué no? Porque cada mujer es muy diferente Unas aportan mucho más en un matrimonio, no, noviazgo, en familia ¿Tú, todas las mujeres tienen un valor? No por No lo te veo muy seguro ¿eh? por, No, por lo que ofrecen a la sociedad lo, Como son como personas eh, Sus características No Aquí yo creo que hay un doble, doble discurso no. yo, yo veo un brody que se para enfrente de la gente El día de su boda, por ejemplo, eh, o el día de que su mujer cumple años, por ejemplo, o un aniversario, y dice, esta mujer vale mucho por esto, por esto, por esto, y por esto, y por esto. Por lo tanto, él ya, ya le dio un valor, pero ya dijo, ¿por qué? Entonces, si una mujer no hace eso, entonces no tiene el mismo valor. Y por lo tanto, hay mujeres que tienen un valor para nosotros, otras no, porque si va pasando una mujer ahí que te dicen, oye, esa mujer tiene un valor, como ser humano tiene un valor. no eh, si viene un tsunami o algo venga, se chiquita, córrele, deje porque tiene un, es un ser humano, ¿no? Claro. claro. Entonces, me pre, me preguntan y está muy buena la pregunta, todas las mujeres tienen el mismo valor para los mandilones y los queda bien que me están escuchando, para ellos las mujeres son lo máximo, todas son todas valen igual, todas son buenas, todas no hacen nada, aunque asistan en la cárcel, así hayan matado su hijo, para ellos todas todas son buenas. Ellos no tienen Hey, para país no es, no hay no hay muros esos güeyes si fueran encargados de un país quitar a los muros diría todo no hay no hay estados no más un estado eh, no to, o sea si ¿sí me entienden uh -huh. la vida tiene sus límites para todos y para para todas las cosas pues muy bien todas las mujeres tienen el mismo valor maestro y yo le contesté esto no todas tienen el mismo valor humano depende en qué área estás hablando Algunas tienen un gran valor como profesionales, más no como personas de bien. O sea, tenemos la, la famosa abogada que está haciendo tranza o la juez que muy buena, muy, muy profesional, pero de repente hace cosas que no están bien, algo ilegal, eh, están haciendo tranza en algún asunto, alguna mujer que es tal vez... Eh, policía y, y de repente es racista mata a un brody y dice que fue en defensa propia, de repente una doctora que ¿sí puede ser profesional puede ser muy buena también de repente pero no tiene valores como como persona, eso es a lo que le escribía yo algunas tienen un gran valor como profesionales más no como personas de bien o sea este Elon Musk es un fregón, Tesla El SpaceX, pero va ser bien ojete tal vez con su esposa, por decirlo, ¿no? O sea, y una persona así para mí no tiene mucho valor que dañe a alguien más. Una mujer, es decir, una mujer recta, con valores, respetuosa, noble, fuerte, es una mujer que vale mucho comparada con otra que sea lo contrario. Una mujer que es recta, con valores, respetuosa, noble, fuerte... Es una mujer que vale mucho más que una que no es respetuosa, que no es noble, que no es fuerte, que no tiene valores. Pero la sociedad te, du te dura o oh, perdón, escribí mal aquí. La sociedad te dirá que no todos tenemos el mismo valor. Pero la sociedad te dirá que no, que todos tenemos el mismo valor. Y no es verdad. Si quieren quedar bien, bravo ustedes que quieren quedar bien. Sí, todos tenemos el mismo valor. Es que Doggy, Un error no te hace menos y yo estoy de acuerdo. Un error, pero hay gente que es así, gente. Nah. O sea, no es un error, es una decisión, ¿verdad? Eh, pero la sociedad te dirá que no, que todos tenemos el mismo valor. Hasta las prostitutas, unas valen más que otras. Oh. Wow, bravo. Oh. Oh. Oh. Doggy doggy doggy doggy, ¡Doggy! ¡Doggy! ¡Doggy! ¡Doggy! ¡Doggy! ¡Doggy! ¡Doggy! ¡Doggy! Ya tenía rato que no me pones esas trompetas. Es que se lo ganó, maestro. ¿Qué frase acaba de decir? ¡Qué bárbaro! Pero estamos en un mundo de, de quedar bien y mientras nosotros queremos quedar bien, como con el del corrido, no va a haber mejoría. imagínate yo le digo al del corrido qué corridazo el brody, y por esa línea se va maestro de verdad qué no, tal no, de no. repente que digo, tengo que arreglar maestro este mira ya eres mejor otra pregunta que me hacen aquí los eh, brodys en el Instagram me la hicieron esta Síganme como arroba el maestro doggy maestro cree que una mujer con un hijo o una hija sea buena opción para el lado de obtener papeles A ver repita repítame la pregunta o sea que si sí es bueno andar con una mujer con una mamá soltera solo por arreglar papeles eh, no no ya ha hablado ustedes o no tú eres más inseguro no no no no eres más inseguro que es las que... que las puertas del diablito <risa> es... <risa> no no maestro tú Luis No, absolutamente no Yo no sé si están queriendo me dar por mi lado tú. <risa> es que la, la, la pregunta está muy A ver, oh. dígalo de nuevo es que ahí. O sea, quieres que andar con una mamá soltera Ya saben que no es malo Pero dice, pero ¿qué tal si la uso nada más para los papeles? No es malo ¿Eh? No es malo O sea, ¿cómo está la, la, la vida del mundo para arreglar papeles? Dices tú, pues me voy a sacrificar, mira Me voy a sacrificar porque Pues yo sé lo que dice el maestro Dog Y lo que se viene con una mamá soltera, pero Uh oh bien azorillado, pero con papers. El infierno. Pero con papers, papers. Pero si uno sabe a lo que se papers. va. Papers. Pero si sabes lo que te estás uh, metiendo, no hay problema, maestro. <risa> pero tienes papeles. Claro. Y el y aunque no andes con nada más soltera, vas a tener problemas, pero sin papeles. Entonces el güey dice con nada más soltera, pero con papeles. <risa> ¿Entendieron? Sí, muy bien. bien otra regreso bien, y les voy a decir bien, qué no. pienso, les voy a decir, otra les voy a dar mi respuesta sobre esto. No se vaya. Chido, chido es el podcasteras, no es chocolate. Lo que tú estás escuchando, este es el podcast de más Chido. Bien, estamos de regreso, me preguntan, maestro, ¿cree que una mujer con un bueno, una mamá soltera es buena opción por el lado de que pues de que quiero tener papeles? Este brody obviamente me pregunta porque ya sabe que yo estoy en contra de que ustedes anden con una mamá soltera, porque lo que ya les he dicho y los que ahorita quieran ponerse así como, ¿qué de qué está hablando, el rato les hago un... los voy a poner en su lugar no se preocupe no son los únicos que al inicio <risa> pensaban así y ya les voy a decir por qué así que este brody sabe que no está bien andar con una mamá soltera pero él me pregunta como diciendo pero voy a tener papeles maestro aquí va le escribí doble le dije doblemente no mil veces no me quedé corto con la respuesta wow. la, en realidad hay una una respuesta más con más base okay Y la respuesta es garbanzo. Sí, maestro. Yo hoy me voy a juntar con una mamá soltera por los papeles. Hasta cierto punto en tu mente está, llego, arreglamos papeles, o sea, me caso con ella, arreglamos papeles y ya tengo papeles. ¿Qué tal? Sí, hasta ahí se escucha bien. en teoría. Sí. La realidad es de que vas a ir a la city hall de tu ciudad a casarte, a firmar que estás casado. Okay, número uno, para poder, eh, te casaste y luego tienes que tomarte muchas fotos, muchos videos y posiblemente, óiganlo bien, posiblemente puede pasar y ya ha sucedido mucho que vas a tener sexo con esa mujer todas las noches y siempre, tal vez. Hay 50% de probabilidades que la vas a embarazar. Esta mujer te va a decir, quiero un hermanito para mi hija o para mi hijo ¿Y qué le vas a decir? No, es oh. que yo nada más estoy contigo por los papeles Claro que no vas a decir, güey, ¿verdad? Claro que no le vas a decir ¿Qué le vas a decir? Pues, vamos a intentar <risa> No sé, maestro Pues es que ya está la bronca, tiene que entrarle Te estoy diciendo sí. Es que en teoría soy bonita, me case por los ¿Qué vas a hacer? ves Ella Okay, ¿qué tal es el Brody? Me dice, no, maestro, pero ella dice que ya no quiere tener. Ah, chido. Un paso más adelante. Pero vamos a, a quedarnos con la idea original, que es lo más probable. Quiero un hermanito para mi hija, para mi hijo. Este, sí, yo creo que sí estaría bien. <risa> pues sí. órale, ¿por qué cuando ya hay lo haces con protección? Ah, es que no sé, no sé, no más, porque pues. No sabía que querías tener hijo. O sea que tú no quieres tener hijo. O sea... O sea, de verdad, tú no piensas... O sea, nada. Y cuando un brody no quiere una mujer, se ve. No, pero es que... ¿Y por qué no me pones en tus fotos? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y empieza Y cuidado con que se les venga la mente. ¿O tú nomás te casaste conmigo por los papeles? Porque el brody... No es atento con ella hasta que dice, oye, eh, escuché eh, eh. y la van tirando así despacito, como cuando le vas a pedir permiso a tu mamá a tu mamá salir a, a jugar, <risa> ma, este, cómo le digo que quiero arreglar papeles a esta vieja, a ver, este, ah, ya sé. oye, y no estaría bien que vayamos de vacaciones a un lado. ...pues cómo... ...si no tienes papeles... <risa> ...ah, verdad sí es cierto que güey... ...ay, ¿y por qué no empezamos con lo de los papeles? ...ah, ok... ...las viejas ya saben... ...claro... ...y de ahí va, agárrate papá también porque viene lo peor, ¿no? ...y más se si lo dijo así como... Sí. <risa> ...oye, este... ...y tienen un hijo... ...ok, vamos a tener un hijo... ...pues tú no quieres tener un hijo, ¿cómo yo creo que lo que quieres es ...y hay muchas mujeres... Te casaste conmigo, esto es lo que vamos a hacer. Porque si no, va a parecer que es por los papeles. Pingas. Entonces, ¿quieres papeles? Pues hasta que tengamos un hijo. ¿Y el brody qué dice? Ni modo, centrarle. Acabo ya nomás. No. Cabo quiero papeles. Pues ya estoy aquí. Pues vámonos. Otra cosa. Vamos a decir que la mujer te dijo que no quiere hijos. ¿Verdad? Uoh. La rosa de Guadalupe cayó ahí. ¿Qué te digo un día? Gordo, cuídate. ¿Por qué? No quiero tener hijos. Y tú... Ah, doble, hijo de eso, ¿no? Pero Hay una niña y un niño O un niño que tiene, que quiere, 5 años Y no somos De cartón Ni somos robots Ese niño te va a empezar a ver como su padre Y un día va, te va a decir Papá Papá Y te vas a encariñar ¿Cómo? Te vas a encariñar con un niño de alguien ¿Papá? más Papá Y tú vas a querer divorciarte O vas a querer que diga papeles Y un día tal vez te quieras separar Y el niño aquel que te Te hizo una ¿Cómo se dice? Un, hubo un apego contigo como padre O sea Arman un desmadre, bro, dicen su vida Por papeles, no Va a haber mujeres que, que ames Que quieras, que sean Que no sean mamás solteras Y con ellas puedes tener Y vas a tener papeles al final Pero que no sea por eso nada más, ¿ok? Bien, Regreso. Bien, bien, bien. Regreso con más. Es el podcast que estás, ¿Estás, escuchando? ¿Estás, ¿Estás escuchando, el show de ¿Qué? Gano y Chocolate, el podcast de El Chobachito todas las tardes. ¿Qué? Ya estamos de regreso. Un tema de viernes, Diablito. A ver, ¿qué quieres preguntarle a tu maestro antes de ir a contestar más preguntas aquí de la gente? Recuerden, eh, voy a tomar llamadas también a el 1-888-874-2656. Es el número, 1-888-874-2656. Venga, Diablito, de viernes, bueno, ¿eh? Una mujer que ah. trabaja mucho, que, que, que es la parte así, es mamá, trabaja de 8 a 7 de la noche y quiere salir con sus amigas, Y, para, y quiere salir con sus amigas Pero va a dejar de babysitter a su esposo ¿Es, es bueno eso? Sí, es muy bueno, de, de hecho es algo recomendable Que ustedes eh, Mujeres, tengan sus eh, Ladies Night, que vayan a cenar Con sus amigas, si trabajan Mucho toda la semana, viernesito Déjenle los hijos al esposo Es recomendable Y recuerden, pues eh, Pasarla bien, sanamente, no hay ningún problema Porque me imagino para Ya estuvieron, ya están casadas Están casadas con el hombre que aman, tienen sus hijos. No creo que una mujer que ame a su esposo y tenga sus hijos vaya a andar ahí o sí. Ah, diablito, ¿qué te pasa? Las mujeres tienen el derecho, así como el día de mañana, que tú le digas, mi amor, eh, para la semana que viene o en dos meses, pero no lo hagan por venganza, güey, o por, porque ese ya no es sano. Háganlo porque ella se lo merece, ya lo dijo Diablito. Puso de ejemplo una mujer trabajadora, se la partió, quiere ir a cotorrear con sus amigas. Está bien, pero si ustedes no tienen ganas, no tienen que ir. Pero si ustedes tienen ganas, y les voy a decir algo, si tienen ganas de salir como con sus compas, vayan, no pidan permiso. Digan, voy a tal lugar, voy a venir a tal hora. y no voy a manejar te viene aquel el chapirete que tiene azúcar no lo puede tomar <risa> aquel el chapirete que él no puede tomar ahorita así que me voy me voy a ir en un Uber no pidan permiso esto es sano para la relación ahí pues le anda haciendo caso a ese perro de la radio a ver si él a ver si él te las va a dar eh a ver si él a ver si te hace comer ya esa es una mujer que no te quiere es una mujer posesiva es una leona es una tóxica Porque todas las relaciones sanas tienen ese espacio. Las sanas, ¿eh? ¿no van a creer que ustedes son sanos si no se dan espacio? Ustedes son los guanabizanos. Me, ¿Okay? me gustó su respuesta, maestro, pero se le olvidó algo importante. ¿Qué? Cuando ella sale con sus amigas y regresa intoxicada, tiene unas ganas. De... ¿Cómo que a mí se me pasó algo imbécil? Si no eres me lo pusiste como parte eres de la pregunta. Imbécil, eres tú. El imbécil, eres tú. La mejor parte es. Imbécil, eres tú. No soy yo. El imbécil eres tú. La mejor ah. parte de dejar a tu chava ir es cuando eres intoxicada y quieres. Oyes. Oh, o sea, vea, hasta que, bueno, a oh. ver, es, ya es la, par, la es que como oh. es como tú Garbanzo. Dicen no, no, algo y luego no. se les y vienen no. como que dieron. Ah, no me confundes. Muy bien. Parte número 2 Y ahorita dice y además lo bueno es de que cuando viene tu vieja ya pedita, pues tú la recetas, ¿no? Yes. Te imagino si te va porque si no cómo. Ahí dice, ay, te es bien guapo Raúl, es <risa> decir Nada, no, pero pues es parte de. Así que sí, diablito, que dejen que su mujer ni dejen ni ustedes mujeres, bien, digan mi amor, tal día voy a ir así para si hay planes o no. No tampoco es de que psst, psst, ya me voy, dónde están mis zapatos, hija, los los otros, los de que tienen diamantes, los del tacón, ay, mija, no te los pongas, ahí anda, Luisita, con el tacón por todo el pa, ta ta ta. Se te va a dolar el tobillo, mi amor. Ya dámelos, dámelos, dáselos a mami. No, no, no, no. Ahí agarra otros. Muy bien, eh, otra pregunta de viernes. ¿Tú, garbanzo? Sí. Si, si sí, la sí. tienes y si no, no está sí, bien. Sí, no, no, claro que sí. Maestro, ¿cuál es la bebida que pues, se puede hacer en casa cuando está uno en un day night con una mujer? Que diga, es qué te voy a hacer? Ay, no, esta bebida, no, qué bebida coqueta, ¿qué bebida hace usted? Mestre? Muy bien, eh, Luis, ¿tú alguna pregunta que ah, tiene que ah, ver con ah, relaciones? Sí, eh, Llegada, ligada con la de tal, Diablito, ¿tienes el número del bartender para dárselo al garbanzos Es que estás está haciendo preguntas de, claro. de, ah, de tragos. Maestro, de, de, de, ¿dragos? tiene que decir, mira, pre, prepara esta bebida, se ve bien. Luis, ¿qué tiene? ¿Qué eh. tiene? 101 maneras de cómo echar un programa a la basura, tienes que hacer ese, ese libro ya, Haces ese libro, te lo recomiendo ¿Cómo recupera un hombre su hombría cuando una mujer que siempre sube fotos haciéndose las uñas, el pelo y el marido tiene que pedirle permiso a ella para cortarse el pelo, para comprarse una camisa siendo que él es el que trabaja por ese dinero, ¿cómo recuperas el mando? ¿Cómo recuperas el mando? A ver, para empezar, ¿quieres el mando? Porque hay muchos hombres que están muy cómodos siendo el, el mandilón, ¿eh? ¿Por qué? Porque esos güeyes no tienen voz de mando. Pero es bien triste porque, como dices, se la parten ellos. Y, y tiene razón. Híjole. ¿Ya viste, mi amor? Me gusta esa camisa que trae el comando Reza, la, la Armani. Las vi ahí en el mall. Están como a doce. Doce... 12 cachetadas que te voy a dar tú, cuáles 12. 12, 12 cachetadas que te no está a, no está a 25. 25, 25 cachetadas que te voy a dar tú, Commander. Commander, mira. Además ya te dije, ¿eh? voy a ir y este, voy a voy a ir de shopping porque ocupo una una una blusa que que le vi a Jennifer López. No, Oye esa. <risa> <risa> y son bien descaradas, pero De verdad hay relaciones donde ya ni ya no lo ven. Y lo dice, "Ay, mi amor, qué raro, nos vieron bien raro en la carne asada con tu mamá." Pues cómo no. Para pa ti ya, ya viven en una relación bien tonta, bien tonta donde creen que es normal. Pero ahí es donde echan de ver que eres la tóxica, la posesiva y el brody es el de el güey es el que anda con el niño jugando y la mujer allá con las mujeres. Y los los compas, "Ey, güey, vente, échate un trago." Eh, ahorita voy, wey, es que ando aquí con... Niños, ahorita no se calman, son bien desmadrosos. Porque el hombre es el que pone todo. ¿Cómo recuperas la hombría el día que quieras? De verdad, el querer es poder, pero cuando quieras de verdad. Y lo que tienes que es empezar a hacer es comprarte tus cosas. A ver, yo quiero... ¿Por qué le tengo que pedir permiso a la vieja que se va a comprar una camisa? O, o el nuevo celular, si ella lo trae. O, o, este, es que les han metido en la cabeza estos Brodis de que el hombre está para la mujer, que el hombre que tiene a su mujer bien cuidada no se le va a ir, que el que le tiene a la, a la mujer bien le tiene todo, la está feliz. No es cierto, la mujer que está feliz va a estar feliz con una bolsa que diga ahí de plástico de la del Swami. No ocupa una bolsa cara ni nada, es una mentira. La que no está feliz, no está feliz. Hay brodys que le han dado todas sus viejas y les ponen el cuerno. Yo conozco traileros que andan allá y les tienen casonón y todas Las mujeres, ¿alguien les está poniendo diesel a ellas? Wow. la verdad, es la verdad. Y ellos dicen, y ellos bien orgullosos, yo toda mi vieja. Eso no, una, son los valores, son eso. ¿Cómo recupera la hombría el brody el día que dice... Yo me tengo ganas de comprar esta botella Van a la licor y ¿Qué traes ahí? ¿Qué traigo aquí? Mira, le quitas el papel ¿Un tequilita? ¡Ta madre! Ahora vas a comprar tus tequilitas O sea, esas actitudes que El brody se la rajó Compras un tequilita Por decir, o un perfume O unos zapatos Quiero los que traes del No sé quién Hay unos Nike de Jordan Los nuevos Retro Claro, los gar uh, los garbanzos están muy buenos, son de de Italia, ¿no? Sus sí, sí, tenis sí. del garbanzo vayan ¿Eh? al garba, @garbanzo5.com. garbanzo5.com. Ahí están Garbanzo5.com. Ah, sí, sí. Ahí está. Acaba de recibir new stock, new stock. New stock piel de canguro de la pancita de abajo. El taller está en Milán, esto de hecho voy a ir a hacer un video, me quiere acompañar. Oye, tú no se darás algo con el señor que tiene una novia en Bulgaria. <risa> Son Él es el bulgario. <risa> pues Hay dije, mucha gente que no sabe qué está pasando con eso, gran Me, me dijeron que tiene que es piel de Milán, de sí, ahí es hecha y dice abajo iré, Italia. Ay, estos nigerianos haciendo las suyas. Pues bien, nada, no, son buenos zapatos del garbanzo, vayan sus tenis. Entonces quiero comprar, eh, quiero comprar un reloj, ¿no? Denle, Brody. Es que ustedes no saben qué poder tienen hasta que no lo apliquen. verdad, si no lo aplica no van a ver qué poder tienen Pero si quieren, pues no, güey, me voy a meter en un pedo porque quiero comprar un reloj por lo que el Doggy me dijo, "Ah, entonces no quieres cobrar tumbría." Tu y por ahí empieza la hombría por ahí va. Aunque la verdad creo que la tumbría nunca no se pierde. El que de verdad es ha tenido las bases desde niño, no va a llegar a esos a ese punto. A ese ese punto. Algo de niñez, son hijos de mandilones, son mandilones y repiten lo que ven de los papás. muchos Brodis pueden salir de eso pero te digo si quieren gracias hasta la próxima sígueme mis redes sociales eh mis redes sociales son eh, arroba el maestro Doggy yo no vendo tenis porque no sé no de ser que no soy de Italia me digan. son de Milán van a ser allá de Puré pero o allá de cómo se llama de de León, León. de León. así que Hay una gran diferencia, Garbanzo, entre pieles de león y pieles italianas. Sí, porque la de león, si no le quita el pelo, se ve media raro. ¡Ah! ¿Qué, qué chiste tan malo. No, no, maestro. ¿Ese es, ese, y tus tienes de qué piel son, ah, de, de piel de león. Yo no, no les veo las greñas. Nació un chiste. Vuelta decir, no, ese chiste ya es viejo. No, donde hay eh, Este, Pues bien. Si ustedes traen zapatos que son de, que les dicen que es piel de león y no rugen, no traen, no traen, el diablito no entendido. Así no, como, ese no, diablito no señor. entiende nada. Pedo. Pues bien, muchachos, entonces como buena pregunta Luis, entonces está en la decisión. Y les voy a decir algo, una hay gente que quiere ser rica, millonaria y para eso es difícil, es muy difícil, no quiero decir que no lo van a lograr. Hay gente que se quiere ganar la lotería y es una entre no sé cuántas. Hay gente que quiere encontrar el amor de su vida. Lo puede encontrar, va a ser más difícil, pero regresar sombría es gratis y es todo lo pueden hacer. No es, es, no es suerte, no es nada. Es hoy, oh, pero no lo hagan agresivamente, porque muchos ni madres es que ahora sí yo soy. No, tranquilos. Sabes qué, mi amor, te quiero y te amo mucho, pero pues yo siento que me lo merezco y me lo voy a comprar. Y saben por qué esos hombres lo compran? porque la vieja que quiere mucho ni siquiera tuvo el la gentileza de comprárselo a ella. Mi amor supe que querías un un reloj. Toma. No, hombre, brody. Bufas de emoción. Pero una gran mujer siempre hace sentir bien un gran hombre, me entiendan eso. Ahí nos vemos. ¡Bravo! bravo! El más chido para escuchar era Es el show más chido Para escuchar Para carcajear El podcast más chido Soy el maestro Doggy Gracias por estar escuchando Gracias por tu tiempo Vamos a contestar esto rápido Compártelo Cuando tú puedas También recuerda en el canal de YouTube En el, cala, en el canal de Erasno y la Chocolata está este contenido. Ve y dale la campanita cada que salga un eh, maestro doggy extra. Si tú tienes la campanita, ¡pum! Te va a llegar. ¡Ah, ya llegó mi maestro! Hay que escucharlo. ¡Chingón! Ahí estamos. Bueno, muchachos, la pregunta es la siguiente. Garbanzo, ¿alguna pregunta de ayer o antier? Lo que pasa es que estaba pensando en lo de la separación, pero ya es una pendejada estar preguntando cosas de otro día. ¿Qué le digo? A los que no saben, estamos en un tema con el garbanzo y a veces, dice, oye, ¿qué? digo, ¿por qué no me preguntas en su momento? No es que ya después uno, pues ya no pienses, güey, de, de nada sirve. O sea, que si hay alumno, una pinche alumno que está todo pendejo y dice, ah, lo, mañana le pregunto, ya no, ya estás pendejo, ya no. Porque me el alumno no está aquí, brody, por, tú sí. No, pero usted, pero fíjese, ¿eh? hay una chingada razón por qué no le pregunto. ¿Por qué? Porque no quiero interrumpir su pero al terminar me puede decir quiero comentar ah, me manda la chingada, siempre le digo no hay ya no es tiempo vámonos ya se va así como regañaba al niño de chiquita todo chamaco pendejo así <risa> yo soy como güey ahí chingada ya eres eres así. perdón que te lo diga pero está haciendo una pendejada yo nunca he dicho que a los niños hay que maltratarlos no no no cuando lo están regañando fue o sea, pero no, yo no, no le digo eso es maltratar muchacho pendejo <risa> Bueno, es que yo nunca he dicho, ¿ves? Y luego por eso se distorsiona todo allá de por sí. ¿Ves que los antidogis están? Así, era. es como el bar, como el bar viendo, a ver, aquí este tiene que ser una mamada, este güey, y se la han pelado por 16 años ya, yo creo, peleándose la conmigo. No van a hallar nada malo aquí, brothers, lo único que van a hallar es una ideología para que tengan una mejor relación, puñetas, todos, esto es lo que van a encontrar aquí, eso. ya. Eso. No van a encontrar, ahí andan como viejas buscándole a ver por dónde Güey, déjenselo a las viejas, ustedes hombres que me escuchan, eso déjenselo a las viejas, que le hagan de pedo aquí Oye, ay, pero ustedes güey, ustedes cabrones, ¿cómo voy a creer que hayan caído en semejante barbaridad? No, no, no, bien Viernes 2 de abril 2021 Maestro, ¿será normal que se enoje mi esposa por llevarme muy muy bien con mi propia familia, mis primas, mis tías o oh, etcétera? A mí me me llama la atención cuando dice primas. Y no me quiero enfocar en eso, pero a veces también de hombres convivimos más con las primas más ¿Más sabrosas? Más sabrosas, pero así que no ese es el caso, el brody me, me hace una pregunta bien y dice Maestro, ¿será normal que se enoje mi esposa por llevarme muy bien con mi propia familia, mis primas, mis tías, etcétera? Mira brody, si tú te llevas muy bien con tus primas nada más, valió riata Porque las mujeres porque ¿por qué nada más con su primas se lleva de poca madre y más con la más buenota? Si tu prima estuviera bien cateada Katyada, güey, esa vieja tu vieja estaría feliz, seguramente si tienes una prima guapa, una prima acá y llegas y de besito y un abrazo, ¿qué onda Katy? ¿Cómo está Katy? Se ve bien, ¿no? Se escucha muy bien. Nombre de una mujer. Mm, sí. ¿no? Katy. Sí. Ah. Katy, ¿cómo estás Katy? Bien, tú y luego posteas en redes sociales, mi prima favorita, mis primas siempre sale la Katy. Wey, sentido común Ahora olvidémonos de que es prima Vamos a la pregunta en general ¿Es normal que se enoje mi vieja por llevármela bien con mi familia? Hermanos, todo, eh, eh, hermana, primos, primas, tíos, tías ¿Es normal que se enoje? Por ningún motivo va a ser normal ¿En qué puto mundo vivimos ya? Pero bueno, esto es lo que yo le escribí Y ahorita les contesto lo siguiente Dice, para una mujer mentalmente mal No está bien que te lleves muy bien con tu familia, eso les incomoda, hacen caras, de hecho creen que tú vas a tener te vas a a tu prima, eso es lo que una mujer que está mal y hasta tus tías, o sea, para una mujer que está mentalmente mal. Para ellas no está bien que tú te lleves bien con tu familia. Están enfermas. Tienen en la mente que te vas a a tu prima, a tus tías, ¿no? Siempre está la tía la MILF, ¿no? La tía muy buenota. No creo que tú tengas garbanzo, pero no, no, no, no, no, maestro, tengo oh. unas primas allí en Veracruz. En no hablo de estaba. tías, no, y una tía. Tías, pero, pero eso estábamos en niveles, porque el tío Jando a, y, el, y mi papá también, el tío Jando ¿Ellos papá, se las dejaban caer. Eh, a las, no sé, pero yo siempre pensé que sí, porque tiene unas piernas esas tías, no mames, sí, es que Antes tenía que caminar mucho chamorro, tenía que llevar la la, la ropa mugrosa, lavadero. Ahí hacían el, no, el, los cubs pero sabes que están muy hermosas y entonces esos eran los tíos no eh, con la con la tía después más abajo venían las primas donde ya entraba mi hermano y pero no sí maestro WhatsApp muy bien pues bueno entonces mentalmente es lo que una mujer piensa es que son celosas y y les voy a decir algo Brodis deben de andar con una mujer que se alegre por las cosas que te alegren a ti que son sanas Si tú estás con una mujer que se cada que tú te ves feliz por algo y la ves como media serie, seria, esa esa mujer no no no te quiere, no te ama ni quiere lo mejor para ti. Hay mujeres que tuvieron una relación o tienen una relación por tenerla. Porque quieren que es parte de tener ni siquiera una relación es para apoyar a alguien. Una relación es para echarte porras. Una relación es para decirle A tu vieja aunque no esté guapa, mi amor te es hermosa. El, el el el la mujer al vato, eres el güey más guapo. Este, esa es una relación sana, de padre. No. Cagándoles el palo todo el tiempo, él a ella, tú a él. ¿Qué qué, qué mamada es esa? La verdad. Ahora, la respuesta es no es normal que ella actúe así. No es normal. Ahora hay ciertas cosas que pueden pasar, la familia tal vez la trató mal y dice, ¿cómo es posible que te la lleves también con ellos si me trataron de la chingada? O sea, hay cositas, ¿cómo es posible que...? Pero al final de cuentas la familia para mí es lo más importante. Más importante porque, digo, tu pareja es parte ya de la familia, ¿eh? Entonces cuando digan, para mí lo más importante es mi familia, vas todo, también, mujer celosa, insegura. Oye, pues ahí que dijiste que lo más importante para ti era tu familia y yo qué. pendeja es mi familia! O sea, ¿sí ¿me entiendes? Sí. Pero no, es muy mal que se ponga celosa o se enoje porque te la lleves bien con tu familia. Está mal. Pero te digo, tuvo que haber algo. Si no hubo algo, ella está mal. Pero si hubo algo, compréndela. Pero también si pasó algo, pues ya. No va bueno. estar todo el tiempo ahí. Esto fue tiempo extra. ¡Gracias, maestro! Compártanlo. Pongan ¡Ella! la campanita ahí en el YouTube en la en el canal de Eras de la Chocolate. <tose> no con el maestro el y el Vamos a escuchar no es el maestro Dobby. A la, la censura vamos a no extra con el maestro